g r a n a s g a c i a s ¡Gracias! s g r s g r i a r a c i s a c i a s g s g r a s g r a c i s g r a i a s g r a c i a r i s c i a s g a c i a r c i a c i a g a r c i a Buen rato, por lo menos hasta las ocho, las siete en Canarias.、Oh, menudo binomio, eh. Brian Adams, Paco de Lucía. Tremenda canción. r e a e n d a n a n o i n n Every dream and give her wings when she wants to fly. Then, when you find yourself lying helpless. Estado de ánimo. Oh, yeah. Esto es. With part time lovers. If she's with me, I'll paint the lights to let you know tonight's the night. Sí, la ciudad de la Cibeles, de Neptuno, de Santiago b e r n a b é u Tenemos ahí a nuestra amiga Carmen, pero que le gusta que la llamen Chiquia, ¿que sí? Sí, sí, c h i q u i sobre todo de siempre. d e s ¿Y por qué c h i q u i d e qué te viene c h i q u i q u i é n empezó pues, llamándote c h i q u i Eh, pues mira, empecé a llamarme chiqui mi papá porque dice que tenía una cara como una medallita, como、ah. las antiguas medallitas. Muy bonita, que era muy bonita, que era muy chiqui. Sí, <risa> que era muy chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, c h i q i Oye,、Con、chiqui, chiqui, chiqui ¿eh? oye, chiqui, cuéntanos, que nos, me contabas antes que no te dejaban escuchar la radio mientras trabajabas y hoy, a partir、claro. de hoy así te dejan, ¿no? Sí, sí, sí, sí, porque ahora no hay nadie en la oficina porque yo trabajo limpiando oficinas ¿Sí? y no hay ni Cristo y aquí estoy solita y me han d o permiso porque yo. No puedo estar sin música, que me aburro mucho y no me cunde el trabajo. Y nos has descubierto Entonces, hoy por primera vez, ¿verdad? Pues sí, sí, tengo que decirlo. Sí, sí, sí, sí, me mola mucho. Me mola mucho y lo de las dedicatorias y vuestro tono y todo, todo. Pues Y a、eh, la música, sobre todo, claro. Oye, pues estamos aquí todos, toda, todas las tardes, ¿eh, Chiqui? Que lo sepas, pues, de 5 a 8.、Pues、todas nada, las tardes. No, no, no, pues todas las tardes aquí en mi oficina, de 6 a 10, pues ya, de 6 a 8, yo estoy hasta las 10, perdón. Oye, Oye fantástico. Ya. Pues ya tenemos u n a n u e v a oyente, ¿sí, ya, señores, fantástico. Oye, Chiqui, ¿y ¿a quién le querías dedicar la canción? Pues、bueno, mira, quiero dedicar la canción a mis hijos, a mi nieto, pero sobre todo a mi hijo que se llama e t h a n que mañana hace 13 añitos.、Ole. Y de paso ya a mí misma y a todo el mundo que se dedica al g r a n i o de la limpieza. Ole, que pues... gracias a nosotros está todo como los chorros del oro. d í que sí, querida mía, d í que... que sí. Sí, sí, para que la gente cuando vaya a su puesto de trabajo se lo encuentre todo limpito. Pues mira que qué se canción. Nos salude, que se nos salude, que no somos bichos raros, que somos personas. Hombre,、y、faltaría más, faltaría más. Y mira q u é canción <risas> tan divertida te voy a poner, <risas> c h i q u e Mira. <risas> e s es esta canción de a n l i que se llama Two Times. ¿Qué te parece? Para tu hijo. Pues, y verás cómo va a bailar y se va a divertir. Pues estupendo. Y otro día de paso, ya si no comunico con vosotros, porque s e la j e p a o quien sea que ahora no está, me ¿Sí? podéis poner a los t o t o a los p r i no hago s v a l e Vale, venga. p r Todo el repertorio, una hookbox e s t o venga. A tu p u e s un saludo a todo el mundo que me está escuchando. Y nada, q u e l <risa> i c i t o s para todos. Gracias, Chiqui. Venga, c h i c o Adiós, adiós. Adiós. Vaya, Chiqui. Ahí está. So n HALLY a c o r d a b a de su niño que mañana cumple 13 años y que, vamos, que si la dejo aquí con el micrófono abierto, nos da el boletín de las 8, ella sola. Así <risa> que un beso bien grande para ti y para todos los madrileños y madrileñas que nos estáis sintonizando en este comienzo de fin de semana.、Te、hemos puesto esta canción fantástica para mover las caderas de a l i que se llama Two Times Two. Esto es. r Reyes. s Con Ricky García. はい、これは Ryan Adams。い、これは Brian Adams。はい、私は s Hi, 私たちはこの試合を見つけた。 Copyright a n lyrics on the damn p e o p l o w s a t they are that. Don't n e e the police o t t say no, your voice is s t i l so b i Stay o f my back, or I will attack. And you don't want that. de los ochenta, ochenta, y los noventa hasta hoy. We'll r It's a top.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 私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は t の名前は私 b 名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の e 前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前 Day. Bueno, nos vamos hasta Mataró, provincia de Barcelona. Ahí tenemos a nuestra amiga Andrea. Hola, Andrea. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. ¿Y tú, cómo estás, Andrea? Muy bien, muy bien. Hombre, ¿cómo no vas a estar bien escuchando XFM? <risa> claro, por supuesto. <risa> bueno, Andrea, va, cuéntame que me querías contar una anécdota sobre tu marido, ¿no? Bueno, quería dedicarle una canción a él porque. Eso es lo primero. Hace mencionado、eh, una anécdota graciosa. Después de 30 años con mi marido, tenemos vallas, pero esta me hizo reír mucho. Va.、Eh, bueno, para resumir,、eh, mi marido estaba en Italia y podía venirse una semana para España para estar conmigo. Sí. Pero claro, con el bolso de mano del avión no alcanzaba. Tenía que traer grana、eh, s para Dano y otras cosas de ahí, ¿no?、Sí. En conclusión, no había espacio para su ropa y no tenía dinero para una maleta. Entonces,、eh, yo no tuve mejor idea que decirle que se ponga toda la ropa encima. Entonces, cuando llegó a, al control del avión,、sí. eh, lo notaron que estaba un poco rellenito. Él decía rellenito, <risa> pero estaba muy, muy abundante, ¿no? Entonces le, le pidieron explicaciones y tuvo que empezar a sacarse los abrigos. Oh, qué c h a v Las camisas varias y el personal del aeropuerto. No podía parar de reírse. Y yo、no、tampoco cuando me lo contó. Entonces quería dedicarle una canción. Pero oye, ¿qué pasó con toda esa ropa al final? ¿Dónde la metió? ¿Qué hizo? Bueno, la verdad es que no lo sé, pero pasó un momento de mucha vergüenza, la verdad.、Oh, imagínate. <risa> Son aeropuertos, j a j a j i j i j a j a、ja. Sí, claro. Porque habrán visto todo, pero eso seguramente no lo habrían visto nunca. Bueno, Andrea, escúchame. ¿Y qué canción querías dedicarle? Va, te voy a dejar bueno, que un... la presentes tú y en cuanto la hayas presentado, Yo la pongo, ¿vale? Venga, va. Ok.、Eh, le dedico a mi marido. Don't stop me now, d e Queen. t o n i g t o n m e l o o d e I feel、alive. t n e s o v e r e i the sovereign, the s o v e e i g n the s o v e e o o h o o h ooh. i g n the s o v e e i g n the s o v e r e i Fall. Don't stop me now If you wanna have a good time Just keep Poco más tarde. Es que ahora emiten Play Kiss en la radio y está Lamar Entretenido. Que no v o d i a uno de los grandes éxitos que suenan aquí en las tardes en XFM. Que por cierto, te lo tengo que decir, la semana, la semana que viene, para la semana que viene, te hemos preparado una semana de música, de participación, de alegría, de diversión. Que vamos, te va a encantar, porque ya llega el momento. De que el equipo de Blakeys se retire a recargar pilas. Sí, a disfrutar de un par de días de asueto que nos lo hemos ganado, ¿eh? igual que vosotros. ¿eh? Que esperamos que tengáis un feliz fin de semana. Y volveremos el lunes, todo el equipo. Recuérdalo a las 5, las 4 en Canarias, en tu radio de moda. Te vamos a poner en órbita, nada más comenzar la semana. Te saludamos Leo Garriga, Carmen Desmons, que ha estado ahí con nosotros, y el gran Víctor Álvarez. u servidor, yo soy Ricky García. Eso sí, ahora te quedas con la mejor música del mundo, la de XFM. ¡Hasta el lunes! Peace.